Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los sabios, a los prudentes, lo has revelado a los pequeños, dice Jesús, alabando y glorificando al Señor por los humildes, los sencillos de corazón, porque ellos pueden descubrir en profundidad los misterios de Dios. Te alabamos, Padre, y te bendecimos porque no s dejaste a tu madre como madre nuestra. Porque ella, al ser una mujer sencilla, humilde, al ser la madre de Jesús, nos trajo al niño de Belén en sus brazos para entregarnos, para conocerlo, enamorarnos de Él. Y para salir a anunciar con fervor con quien nos hemos encontrado. Por eso me parece muy significativo el lema para esta fiesta diocesana con María en la misión para la gloria de Dios Padre. Y juntos con ella nos ponemos en camino para que todos puedan conocer, amar, Y aceptar a Jesús en sus vidas, todo hombre y mujer de toda lengua, raza, pueblo y nación. Por eso recuerdo también uno de los salmos que dice: Que todos los pueblos alaben el nombre del Señor. ¿Y cómo es que llegará a alabar los pueblos al Señor? Es que cuando en verdad. Nos encontremos con el Señor. Jesucristo, cuando pasó una noche en oración con el Padre, desde allí llamó a los que él quiso para estar con él, para enseñarlo y para enviarlos a predicar. Nos llamó a cada uno de nosotros para que le conociéramos. Por eso, Nos enseña en su palabra y en su doctrina. Por eso nos invita a sentarnos en torno a su mesa para darse a conocer. Y por eso también el Papa Benedito c XVI nos dice que no se empieza a ser cristiano simplemente. Por una decisión ética, por un conocimiento intelectual, porque simplemente nos han dicho que hemos recibido el bautismo cuando éramos bebés o éramos niños. Se empieza a ser cristianos entonces en la medida en cuanto nos encontremos con el Señor, en la medida en cuanto Escuchamos su palabra y nos dejamos instruir por él. En la medida en cuanto obedecemos y respondemos favorablemente a su palabra. En la medida en cuanto salgamos impulsados con la fuerza del Espíritu Santo a ganar hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esto es el Verdaderos cristianos que la iglesia de hoy espera, que el mundo espera auténticos cristianos, cristianos en serio. Por eso nos invita también hace varios años, ya tres años, el documento de aparecida. Nos dice claramente que tenemos que salir de una pastoral de la espera. Hacia una pastoral decididamente misionera. ¿Cómo vamos a ganar entonces hombres y mujeres para el Evangelio si es que todavía nos conformamos estando simplemente en el templo y no testimoniar hacia afuera nuestra fe cristiana? ¿Cómo entonces vamos a ganar? Hombres y mujeres para el Evangelio, si tenemos todavía gente que se conforma simplemente frente al Sagrario y no anunciar el nombre de Jesús afuera del templo? ¿Cómo vamos a ganar hombres y mujeres para el Evangelio si hay una dualidad entre la vida y la fe? Si nos arrodillamos y nos damos la paz en el templo, pero afuera no vivimos como hermanos. Afuera, vivimos en la prepotencia, en un individualismo exagerado, buscando ganar siempre y ser reconocido y no buscar que todos conozcan al Señor. Ojalá que Jesús hoy diga por cada uno de nosotros: Te alabo, Padre, porque has revelado. Tu designio a estos niños, a estos hermanos nuestros, prudentes, sencillos de corazón. Por eso entonces debemos interpelarnos fuertemente en nuestra tarea misionera, en nuestra tarea como b a u t i z a d o que es comunicar siempre la buena noticia a nuestros hermanos. Debemos interpelarnos si hay familia en nuestras diócesis que no conocen a Jesucristo, si hay familias y niños que reciben el sacramento pero que viven ajeno a la fe. ¿Quién es el que tiene que decidir las opciones fundamentales en el hogar? Si es que somos verdaderamente cristianos, Jesús debe ser el centro y el eje en nuestra vida cristiana. Jesús debe ser el centro y el eje en cada familia de nuestro pueblo formoso e ñ y del mundo. Y si hay familias que no reciben y no tienen a Jesucristo en su vida, no podemos quedarnos conformes solamente con algunas oraciones en el templo. Y no buscando que todos conozcan y acepten el nombre de Jesús. Si honramos a la madre y hay hermanos que no se hallan en nuestra casa, en la casa de María, no debemos estar tranquilos. Debemos buscar que cada hermano se acerque a la casa, escuchando la palabra del Señor, mirando y contemplando a María. i m i t á n d o l o en sus virtudes, en ese sí a Dios. Imitemos a María, preguntemos cómo puede ser esto, cómo puede ser que con tantos años haya familia que todavía nos conozca n a Jesucristo. ¿No tenemos algo de responsabilidad nosotros, los que nos llamamos cristianos? ¿Para qué hemos recibido la fe? ¿Para qué nos ha llamado Jesucristo? ¿No es acaso para dejarnos instruir por Él, para hacer nuestro su estilo de vida y para comunicar a todos, como nos decía u n o d o m i n g o atrás, vayan de casa en casa y en cada casa que lleguen digan la paz esté con ustedes, el reino de Dios está cerca. Si nuestro pueblo siente lejano el reino de Dios, ¿No será causa de los cristianos, de los que venimos a misa, de los que decimos que escuchamos la palabra de Dios, pero sin embargo nos guardamos para nosotros? ¿A quién le sirve guardar y esconder nuestra fe? ¿A quién le sirve escuchar la palabra, pero si no lo comunicamos luego? Con María en la misión para la gloria de Dios Padre, ganemos. Hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo y nación, para el Evangelio, para que Cristo en verdad sea el centro de nuestras vidas, para que Cristo esté presente en cada familia, en cada hogar de nuestras dioses y de la ciudad, pueblo, formoseño. Ojalá entonces que nos sintamos impulsados por ese sí de María, que una vez que haya dicho. Yo soy la servidora del Señor. Rápidamente se puso en camino a compartir esa alegría y que nuestro pueblo diga, como Isabel: ¿Cómo no he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Pero que juntos podamos cantar e l magnífica: Grandes cosas el Señor ha hecho por mí, su nombre es santo. Mi alma cantará la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Que nuestro pueblo formoso, e ñ que todos los hombres y mujeres se alegren por decirle sí y por recibir a Cristo en su vida. Y que juntos podamos cantar con María en la misión para gloria de Dios Padre.